El equipo entrenó bien durante la semana. Eh, no estamos con lesionados, están todos los jugadores ok. Eh, tenemos pendiente el, el tema de los jugadores que han vuelto de la ventana. Eh, Pepo no ha entrenado todavía con el equipo y restan poco, que son los dos jugadores que más participan de la rotación. Pepo llegó el, domingo, el lunes a las 12 de la noche a 6 y Cerres llegó a las 3 de la tarde de ayer a Buenos Aires y nosotros nos vinimos a Santiago del Estero. en el avión de la tarde, así que no han podido entrenar con el equipo. Eh, veremos cómo, cómo están físicamente en el entrenamiento de hoy recién y, y ver si están para jugar y, y cuánto tiempo. Así que recién ahí vamos a, a definir un poco los cinco iniciales y, y ver un poquito cómo administramos este tema de, de las cargas, sobre todo para ellos dos, con el tema de viajes y, y llegadas medio sobre la hora. Eh, tenemos el debut de, de Fire e Roll Y, y bueno, recién después, de, después del mediodía vamos a tener claro cuáles son los cinco iniciales. En cuanto a lesionados, eh, no, no, no tenemos bajas, estamos, estamos todos completos.